Poseo el poder de convertir en hielo todo lo que toco. Sin tus garras ya no podrás vencerme. ¡Qué! También tiene garras en las rodillas. Lo no vas a hacer pedazos. No tiene salvación. Será mejor que se rinda, está perdido. Ha sido un placer vas a cagarte aunque la verdad me has decepcionado un poco con esas caras en la cabeza, te quedan unos segundos de vida, el veneno está actuando. Vaya. Yo creí que lo habías comprendido. ¿Qué qué dices? Oh. oh. Me es caro. Ha logrado congelar mis garras. Vemos que tus pequeños mordadientes no tienen ningún efecto sobre mí. ¿Te das por vencido? Es imposible. Ningún caballero puede resistir mi veneno. No, entiendo qué pasó. Logré traspasar su armadura. No te pongas así. El veneno había podido acabar conmigo en efecto, pero llevo la armadura de hielo forjada en el Gran Glaciar desde hace miles de años. Su estructura es impenetrable. Nada ni nadie en el mundo puede vencerme gracias a mi armadura. Derrotaré a todos los demás caballeros hasta el último. Soy el único de entre ellos que es digno de llevar la armadura de oro y lo probaré a lo largo de todo el desafío galáctico. No seguirás pensando que es un alfeñique, ¿verdad, Kabu? No me equivoqué al juzgarlo. Hydrael es un ser demasiado insignificante para enfrentarte a mí. Te concedo la última oportunidad para que salgas de la vida. Ríndete ahora mismo o despídete del mundo. ¡Cómo asme retiré! No lo conseguirás. No me impresionan tus palabras. ¿Qué es esto? Estoy soñando. ¡Lléva! No, desgraciadamente para ti, esto no es ningún sueño. ¡Por Dios! El pueblo de llamarte acabará contigo.